Hola, buenos días para todos. Sí, estamos en el marco de un paro nacional. Como UNTER adherimos, por supuesto, entidad base. Eh, enmarcados, de todas maneras, en un conflicto provincial. Venimos de 72 horas de paro, una paritaria que no da mucha respuesta a los requerimientos. Pero sí, hoy, eh, puntualmente, estamos eh, con cuestiones nacionales. ¿Cómo viene con la organización desde la seccional de Viedma? Bueno, la idea era poder concentrar acá, eh, luego tipo 11 de la mañana poder acercarnos al Ministerio de Hacienda y Economía. Se, está, se estaría dando ahí una reunión bilateral que se estableció en la última paritaria para poder trabajar cuestiones puntuales de las auditorías. Así que nos vamos a ir trasladando para allá, también en, en reclamo a un sistema perverso que, que nos avasalla todo el tiempo. ¿Ya tiene impactada la audiencia la reunión? En principio está pautada por paritaria, entendemos que se tiene que llevar adelante. Bien, te consulto también porque bueno, es una lucha también de distintos sectores, gente que viene por parte de los jubilados, gente que también que se acerca también a estudiantes, es una, es una lucha en la cual también engloba a, a distintos actores sociales. Sí, porque hoy eh, el petitorio que estamos llevando adelante para completar es por un, financiamiento, un mayor financiamiento educativo, con lo cual esto nos compete a todos, estudiantes, comunidad educativa, familias, docentes, un, un financiamiento educativo que pase del 6 al 8% en un contexto que lo requiere, porque necesitamos eh, un sistema educativo fuerte para sostener a las realidades que nos golpean todos los días. ¿Cómo fue el balance de las 72 horas de paro de las semanas anteriores? La realidad es que este gobierno avasalla con, nuestro, con, con la posibilidad legítima que tenemos del derecho a huelga, eh, con lo cual eso pega, pega en el bolsillo de los compañeros y compañeras y, y también es legítimo, eh, que eso igual de todas maneras no tiene que confundir, la bronca está, el enojo está, no llegamos a fin de mes y ese es un reclamo legítimo.